Seguimos en la mañana carmesera. Ahora vamos a charlar unos minutos con María Emilia Rebollo. María Emilia, eh, Pablo Cucharini y Lautaro Ventibeña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, contanos que ha sido noticia en los últimos días en la provincia porque recibiste el título de grado, eh, vos sos bióloga, eh, a través de Zoom, eh, de manera virtual contanos sí. un poquito cómo fue esa experiencia. Tal cual, bueno, en, en realidad el título de grado lo recibí acá en la provincia de La Pampa, me recibí hace cinco años, ah. y ahora eh, recibí el título de posgrado, de doctorado en, en Biología, eh, que lo hice en la Universidad Nacional del Comahue, porque todavía en La Pampa se está gestionando la presencia de un doctorado en Biología, así que pronto parece que, que lo vamos a lograr. Ah, qué bueno. Pero sí, una experiencia... Eh, diferente a lo que uno eh, se imagina desde que empieza la carrera, pero como todos en este nuevo mundo nos estamos acomodando a la nueva situación, así que sí, realmente tuve que, que terminar defendiendo la tesis de manera virtual en vez de presencial, eh, eh, así que bueno, <ríe> sí es noticia tal cual. ¿Cuántas horas de defensa? Sí, en realidad fueron una hora y media de una charla previa con el jurado, que fueron tres evaluadores, que ya también habían hecho una, una corrección previa de, del manuscrito que presenté, o sea, es el proceso que cada universidad tiene eh, digamos, un protocolo y un reglamento diferente, pero similares a lo largo de todo el país, y, y luego esa reunión de una hora y media, más o menos, que estaban, estaban, los, estaban los tres jurados y... Y mi director, después eh, hice la defensa pública, que duró también una hora y cuarto, más o menos. Y luego de eso ya eh, me dieron la nota y pude lograr el objetivo. Muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó este doctorado? Este, el doctorado lleva eh, cinco años. Uh -huh. eh, acá en Argentina, la mayoría de los investigadores estamos nucleados en, en el CONICET y, y también dependientes de ese en la mayoría de las universidades del país y de, bueno el INTA, el INTI, pero la gran mayoría están en el CONICET. Yo tuve una beca de CONICET de cinco años, una beca doctoral. Así que sí, me llevó cinco años de investigación, tanto de bueno, de campo, de laboratorio, y pero eso también depende de, del proyecto y del tema en el que en el que uno trabaja. ¿Y ¿Cuál fue tu tema en, en este caso? Bueno, en particular yo traje eh, con dos aves migratorias que están acá en la provincia de La Pampa, que son muy comunes, el churrinchi y la tijereta, muy comunes en primavera y verano porque el resto del año se la pasan eh, al norte de Sudamérica, uh -huh. como son especies migrantes, así que eh, trabajé sobre cuestiones de la condición corporal de las dos especies, la alimentación, los sitios que utilizan para nidificar y también aspectos reproductivos de las dos. Increíble, digo. estudiar los pájaros en este sentido eh, Complejizar sobre algo que, que vemos quizás eh, gran parte del año acá en, en la provincia de La Pampa Que es eh, un lugar al que vienen científicos de todo el mundo Generalmente de España, porque hay un convenio creo que con una universidad allá A estudiar las aves Sí, bueno, en, en, hay un grupo, por suerte hemos formado un grupo bastante fuerte en la temática, en la provincia eh, donde se viene trabajando hace muchos años y seguimos eh, generando muchas líneas de investigación para eh, poder lograr eh, conocer, eh, sobre todo ¿no? generar conocimiento, pero también empezar a lograr una, una mejor armonía entre en las distintas actividades eh, humanas que llevamos a cabo y también el conservar la naturaleza, que obviamente requiere de, de estudios básicos para conocer cuáles son los distintos aspectos de las especies y poder así llevar a cabo actividades que sean lo más amigables posibles porque obviamente nosotros también somos parte del sistema así que claro. eh, realmente si una, en la provincia eh, por suerte hemos logrado eh, desarrollarnos bastante en eso igual eh, Obviamente hay un montón de investigadores de otras áreas, de química, de biología, de, de otros aspectos, de otros animales, eh, pero el grupo de AVEs por suerte hemos podido repuntar bastante y, y mantenernos ante las distintas situaciones del país que, que nos han llevado igual a, a siempre mantener la ciencia argentina a flote. Claro. Eh, Emilia, eh, ¿qué opinas de la virtualización esta forzada eh, que estamos viviendo eh, para los estudiantes bueno, y también para los docentes? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenés? ¿Se puede mantener en el tiempo esto o es preferible una clase presencial? Y todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En realidad eh, no hay nada que sea perfecto. y Me parece que hoy en día estas herramientas eh, nos dan una una posibilidad más de conectividad y de, de amigarnos con, con estas nuevas tecnologías, pero que por otro lado, por ejemplo, uno puede estar en cualquier parte del planeta, igual estar conectado al mismo tiempo, discutir ideas, resultados, que de otra forma a veces se, se hace difícil, y ahora sobre todo. Eh, pero bueno, también, obviamente, me imagino, no sé, prácticos donde uno tiene que salir y ver, eh, en mi caso, no sé, las especies de aves, o conocer plantas, insectos, lo, lo que sea, requiere, o trabajo de laboratorio, requiere de un, de un contacto eh, humano, que obviamente somos seres sociales y también es súper necesario. O sea, yo creo que hay cosas que van a venir para quedar, o sea, que vinieron y se van a quedar, como mm. estas cuestiones presenciales. Por ejemplo, en el caso de, de mi tesis, fue... Eh, al, al haber sido virtual pudo estar mucho más gente que si no, que de otra manera no podría haber estado Yo eh, la tenía que defender en Bariloche entonces, ah, te, te, Claro, tenías que viajar para allá Exacto, ah. entonces bueno desde ese lado, por ejemplo, creo que desde la universidad van a implementar a futuro que bueno, las, cuando sea posible las, clases, las presentaciones vuelvan a ser presenciales, pero a su vez que también las transmitan eh, por alguna plataforma y entonces combinar las dos, las cosas buenas que tienen, digamos, las dos metodologías. Sí. Y por otro lado, bueno, no nos queda otra que, que adaptarnos, porque bueno, esta situación sanitaria eh, que también la vemos reflejada en, en las acciones que hemos llevado a cabo como sociedad, porque eh, sabemos que hoy eh, esta enfermedad proviene de de problemas con el tráfico de fauna silvestre, o sea que todo está conectado y en definitiva todos tenemos una responsabilidad. Mm. Y obviamente detrás hay toda una cultura sobre eh, los, las actitudes que llevamos los humanos, pero que también debemos reflexionar al respecto y, y empezar a, a pensar mejor cómo, cómo convivimos con nuestra naturaleza. Así que mm. es todo un, un gran paradigma creo yo que, que vamos a tener que ir transitando y e ir mejorando a lo largo de, del proceso, ¿no es cierto? Claro. ¿Seguís siendo becaria del CONICET? Sí, actualmente eh, ahora soy becaria postdoctoral uh -huh. y voy a trabajar con la conservación del Cardenal Amarillo, ah. en la provincia. Así ah. que también, eh, claro. si bien me cambio un poquito de especie, sigo trabajando obviamente la temática y no es que la anterior uno lo abandona de un día para el otro, porque hay una continuidad de, de resultados que tenemos que seguir, digamos, explorando y discutiendo. Y en cuanto al cardenal, bueno, en la provincia un desafío enorme, porque si bien se ha trabajado sobre la especie, eh, actualmente eh, hay un montón de gente que todavía tiene, como decía yo, esa cultura de, de tener mascotas Animales silvestres como mascotas, no solo el cardenal, sino, no sé, tortugas y otras aves que es muy común que, que la gente acostumbre tener en su casa y que pueden traer problemas de salud y hacia la población humana y también, obviamente, problemas hacia o sea, las poblaciones silvestres de animales. Así que... A seguir trabajando. Bueno, eh, bueno Emilia, felicitaciones eh, este, por el 10 el, que te puso el, el jurado. No, no lo dijimos, eh, pero te evaluó Está la bueno. tesis con un 10. Eh. Eh, Muchísimas gracias. Eh, felicitaciones, bueno, que tengas buen día. Igualmente, un placer compartir con ustedes. Bueno, Hasta luego. Bueno, eh, Emilia Rebollo. Eh, se... Defendió la tesis por Zoom, eh, por la plataforma Zoom, eh, desde acá de Santa Rosa, eh, eh, en la Universidad Nacional del Comahue, que tiene su sede en Bariloche. Claro. Eh, este, así que, bueno, una experiencia en medio de la pandemia. ¿Nos vamos? Nos vamos, che. 9.46. ¿Cómo estaba el productor, eh? Tremendo. Tremenda la producción. ¿Cómo de debe ser? Como debe ser? El látigo y el permitido. Es el Michael Jordan del equipo. <risa> Vos sabés Terminó que... Terminó anoche. Increíble. Pará. Va, para mí terminó anoche. Sí, bueno, yo miré el capítulo